Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo va eso? Aquí estamos un día más, un jueves más, comenzando Maravayu. Este programa que te acompaña en la sintonía de Radio Crash en el 105 de la FM y también a través de la www eh, pues todos los jueves, eh, últimamente saltándonos nuestro horario habitual de las 11 de la noche y haciendo un programa matinal pues para favorecer la actualidad y lo que nos importa contarte. ...tú eres el rey, el rey de un día... En la napeña, de la mentira... ...hoy tendremos un programa, pues... ...como viene siendo habitual en las últimas semanas... ...con un gran peso... ...con el tema de la minería... ...esa huelga de la minería... ...de esas movilizaciones... ...que ya, pues, desde hace casi un mes... ...que están teniendo lugar... ...en las cuenques mineres... ...en Asturias, en, en León... ...en valencia en Aragón... Así que la primera parte de nuestro programa la dedicaremos a hablar de eso, hablaremos con el Comité de Defensa de la Minería, hablaremos también con Aitana castaño una periodista que está también viviendo el conflicto muy de cerca y también, bueno, pues te contaremos algunas de esas últimas cosas que han pasado en torno a esas movilizaciones mineras estos últimos días. Artritis asma. También tendremos tiempo para hablarte de esa huelga de hambre que desde hace un par de días está llevando a cabo Jorge, una las personas que está amenazada de desahucio para la próxima semana aquí en Asturias, en UBIO concretamente, eh, intentaremos hablar con él alrededor de la una de la tarde y también hablaremos de una actividad que va a tener lugar este fin de semana aquí en Asturias, eh, pues más lúdico, festiva, que lleva por nombre el Orgullín del Norte. Pero vamos eh, con lo primero que va a ser este tema pues, eh, de la minería Escuchamos un poco de música y ahora te presentamos a nuestros invitados Tiempo atrás, veniva caravando, camino de piedra ya, llegaron los romanos con ansias de conquistar, el territorio asturpatrino iba a resultar. Nuestros pez de cariño empezaron a temblar, cuando vieron la muria que proteja asturias, le sirven los astures no buscaba la guerra, luchaban per codicia y lucha per libertad. Asturiasos pudo se bien contemplar, como Asturias y Romanos dieron malos a fallar Es en nuestro pueblo un aire nos lo a quitar, mientras la muria aguante ningún de ellos pasará Pero ellos hieren mucho, nosotros cuatro nada más, el fin de la batalla estaba cerca a persegar Después que ya nos falle la muria no aguanta más, pero y nos compañeros Asturias conquista tal Pues de la música de Espanta a la Gente Que nos va a acompañar también a lo largo del programa Como te decíamos, eh, vamos a empezar hablando de esas movilizaciones de la minería y, y en concreto, pues lo primero que vamos a hacer va a ser una entrevista Con, con Lobo y Agustín, que están aquí, que pertenecen al Comité de Defensa de, de la Minería muy Muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas tardes Eh, bueno, eh, decíamos, perteneces al Comité de Defensa de la Minería, que dicho así, mmm, seguramente que hay mucha gente que todavía no lo conoce, hay mucha gente que sí, porque nació en, en Facebook y el grupo de Facebook, pues creo que tiene lo mismo más de 2.600 eh, personas eh, incorporadas. Contarnos, ¿cómo surgió un poco la idea de, de este comité? Bueno, pues esto en principio fue eso, como bien dices, a través de un grupo de Facebook que eh, empezó creado... Bueno, a raíz de unas declaraciones que hubo en su día por parte de esta señora de, de upd y a raíz de eso bueno, fuimos creciendo y empezamos a darnos cuenta como colectivo de que teníamos que organizarnos para suplir un poco el déficit social que a lo mejor podía tener este conflicto, eh, dejándoles sigles un poco aparte, ¿no? eh, tanto políticas como sindicales, siempre desde una perspectiva quizás de izquierdas porque estamos todos comprometidos... ...y tal, pero... ...siempre con ganas de hacer cosas por los demás y... Eh, ...hay mucha gente que están pasándolo mal en este sentido porque... ...hay acampados, hay gente que está encerrada en los pozos y... ...y las familias después de tantos días de huelga están pasándolo mal y dijimos... ...vamos a juntarnos para... ...bueno, pues para ayudar un poquitín, recaudar uno, un, unos fondos... ...y hacer todos los trámites legales que haya que hacer y demás... En, en ese comité, como tú dices, tiene, tiene cabida todo tipo de personas. No hay no una cosa que está limitada solo a gente que esté vinculada a la minería, sino que hay un poco abierto a, a todas las personas que, digamos, de alguna manera se quieran solidarizar. Efectivamente, está abierto todo el mundo pero es que si nos damos cuenta de alguna manera todos, absolutamente todos los asturianos estamos vinculados eh, a la minería de una manera u de otra bien sea por familiares, bien sea por contactos o bien sea porque durante muchos, muchos años la minería fue lo que dio de comer no solo Asturias sino aparte de España porque no olvidemos que durante muchos años trabajaron horas gratis para el Estado en la época franquista no olvidemos además el carácter de lucha reivindicativa que desde el ...ya no desde el 62 sino desde el 34... ...tenemos aquí en Asturias y que no podemos olvidar jamás. Y poco a poco fue eh, creciendo ese grupo de Facebook... ...y, y decidisteis crear una, una asociación, ¿no? Eh, recientemente, eh, vamos, estamos hablando de cosas de, de hace unos días, ¿no? Efectivamente, de hace unos días... ...y bueno, estamos con todos los papeleos... ...ya estamos constituidos legalmente... Mmm, ...y bueno, cualquiera que nos quiera visitar en el grupo de Facebook... ...solamente tiene que buscarnos... ...y hacemos asambleas eh, prácticamente semanales, semieres... Eh, ...somos gente además de, de, de diversos ámbitos... ...de Gijón, de, de Les Cuenques, de Oviedo y de, mucha, de, de muchos sitios... ...y luego tenemos contactos fuera... ...no solamente a nivel nacional, en Málaga, en Alicante y en Barcelona y Madrid, sino que tenemos gente en Londres, y tenemos gente en Oslo, tenemos gente en Croacia, sobre todo asturianos que en su día pues tuvieron que ir a buscarse la vida por culpa de este éxodo de gente muy preparada, pero que por culpa de la crisis, que para nosotros no es nada nuevo, pues tuvieron que marcharse fuera de nuestras fronteras. Mm. Eh, el problema de la minería, que parece que, bueno, más o menos todo el mundo sabe cuál es, pero últimamente, pues con tanta información, con tanta movilización, eh, parece que queda un poco escondido cuál es el, el problema por el que se está luchando ahora mismo. Eh, ¿Cómo podríamos resumir eh, cuál es el problema de la minería en estos momentos? En resumidas cuentas, y por ser muy breve, el problema es que se firmaron unos pactos que garantizaban el futuro de la minería hasta el 2018 y esos pactos con la entrada del nuevo gobierno eh, no se están cumpliendo es más, eh, no se quieren sentar a negociar y por supuesto estamos en la lucha para que se cumpla eso incluso ir más allá porque no se puede condenar a toda una región eh, porque no solamente son las concas mineras sino es toda Asturias la que de una manera o de otra depende de esto y no se puede condenar a toda una región ni tampoco a, la, a las regiones compañeras y amigas como Teruel ...o como la zona de León... ...en la cual, bueno, sabemos los sucesos... ...que han pasado en Ciñera y demás... ...el, el gobierno del Partido Popular... ...mantiene una postura hasta el momento bastante cerrada... ...a cualquier negociación o cualquier cambio en su postura... ...de, de recortar o de negar esas ayudas que estaban previstas... ...hasta el 2018. ¿Qué, qué podemos decir de esto? ¿Qué, le, qué les podemos decir ¿O, qué, o por dónde creéis que van a ir las cosas... ...a partir de ahora? Bueno, pues a partir de ahora el conflicto seguirá... ...vamos a aguantar, a resistir eh, lo máximo posible que el gobierno sepa que no nos vamos a rendir y que por supuesto tenemos recursos suficientes como para aguantar porque otra una cosa que tenemos los asturianos es un corazón muy fuerte y aparte de eso una solidaridad muy grande entre nosotros y con más gente que tenemos por ahí y que en un momento dado tengan en cuenta que el conflicto se va a extender, se va a alargar Y no hay más que ver las muestras de solidaridad que, a pesar del bloqueo informativo, estamos viendo en sitios como Mallorca o Barcelona o incluso Canarias. Eh, es cierto que el bloqueo informativo es un hecho, tanto por medios de comunicación como que vemos a diario, como en lo que respecta a simples noticias en los informativos. Incluso hay una especie de criminalización social hacia estas ...estas movilizaciones que estamos haciendo... ...que siempre, como bien decimos, es defendiendo... ...nuestros eh, derechos, nuestro derecho a trabajar... ...a mantenernos, a... ...bueno, tener un poco de, de dignidad obrera... ...y por supuesto... Eh, ...desde el punto de vista... ...de que venimos a unir, no a romper... ...y esas cosas son las que bueno... ...de alguna manera estamos llevando a cabo... Uh -huh. El, el trabajo concreto de, del, del comité eh, estos últimos días por dónde por dónde va que estáis haciendo ¿Qué, qué planes tenéis bueno en principio eh, difundir sobre todo difundir el conflicto a niveles eh, internacionales gracias a los contactos que tenemos y por supuesto constituimos eh, el tema de recaudación de fondos porque eh, Hay una cosa que está muy clara. Ya desde el 2010 tenemos gente que está procesada y que les piden multas de 3.000 y pico euros que una familia, sobre todo ahora con la huelga, una familia normal no se puede permitir pagar eso. Entonces, de alguna manera tenemos que colaborar todos y no solamente los mineros, sino todos aquellos que de alguna manera nos sintamos identificados con esta lucha que es, es de todos. Uh -huh. Eh, Hay quien sostiene la tesis de que la postura cerrada del gobierno es una prueba de fuego ante otros posibles conflictos que se puedan desarrollar, pues bueno, como, como ya está pasando aquí con el profesor A. interino como el tema de la sanidad, eh, eh, colectivos laborales eh, bueno pues que están intentando defender su puesto de trabajo y, y digamos que si, que si se consigue doblegar de alguna manera la minería Eh, sería como un paso adelante y si es al revés, si la minería consigue doblegar al gobierno como que también va a abrir un, una puerta importante eh, cara a esas luchas, ¿no? ¿Cómo veis esta eh, teoría o esta hipótesis? Esta teoría es totalmente cierta pero no nos van a doblegar eh, ni a vencer. ...y no vamos a soportar más humillaciones... ...y por supuesto que estamos con los trabajadores... ...de la enseñanza, de la sanidad... ...con los trabajadores de Bancit... ...que en Telefónica están sufriendo lo que están sufriendo... ...estamos también con los trabajadores interinos... Eh, ...de todos los sectores... ...que de alguna manera están viendo los recortes... ...que está ocasionando este gobierno... ...y que nos está llevando a donde nos está llevando... ...por ello... Mmm, ...vuelvo a repetir... Eh, ...ya lo he dicho otras veces en nuestra página... ...¿esto es un conflicto de la minería? ...sí... Pero también es un, es un conflicto social, es un conflicto que nos lleva más allá, eh, pedimos más cosas, no solamente poder seguir arrancando carbón, eh, pedimos más cosas, pedimos que se respeten nuestros derechos como personas, como ciudadanos. Y, por supuesto, que de alguna manera eh, se respete a, to a toda la gente que, por ejemplo, en Thyssen mismamente, o incluso en Río Glass, que ahora están planteando un ERE y diciendo que tienen un capital social de tan solo 150.000 euros. Eh, no, no entendemos cómo, cómo estas empresas está oleada por así decir, de recortes, de EREs, de despidos, Eh, es que es un ataque en toda en toda regla por parte del neoliberalismo que ha sido estructurado por parte de los arquitectos europeos y americanos, que está claro que estamos pagando nosotros esa crisis. No la está pagando Bankia. No, a Bankia le da un montón de, de miles, de millones, mientras que lo nuestro se solucionaría con bastante menos. Y no entendemos esa postura, la verdad. Uh -huh. Eh, no sé si queréis eh, comentar algo más decir hacer un llamamiento a la gente Que, que esté Bueno, pues eh, in, De alguna manera solidarizándose O queriendo participar Más activamente en esta lucha Agustín Sí, pues eh, y Quería añadir lo que dijo el compañero Que efectivamente Ante el, el grupo del Comité de Defensa de la Minería En Asturias eh, Se creó para un poco eh, mitigar la, eh, la falsa información que se está transmitiendo del conflicto eh, el último acontecimiento no sé si en eh, eh, un, un periódico digital acusó a, a los mineros que arrojaban cohetes a un helicóptero de la Guardia Civil con lo que conlleva de manipulación porque mucha gente, un cohete puede entenderlo como que como que es un lanzagranadas o una cosa así, entiende Es decir, que hay una manipulación informativa y entonces el comité pretende un poco, eh, por medio del de, de grupo que tenemos en Facebook, pues informar de todos los acontecimientos de una manera veraz para que la gente esté informada de, de la realidad de los hechos. Contrarrestar la, al, al gobierno, por ejemplo, eh, la última declaración de la de la ministra de Trabajo, donde decía... Que, que los mineros que tenían una buena pensión que cobraban 2.100 euros, pero claro no dijo que en las concas mineras hay un paro del 50% juvenil, con lo cual un minero a lo mejor tiene que mantener a dos hijos que no trabajan, entonces 2.100 y dividido entre 3 son 700 con lo cual pues quiero decir que, que hay mucha manipulación informativa entonces nosotros pretendemos desde, desde nuestra página pues informar viradmente de todo lo que sucede y tenemos previsto los últimos las, las últimas previsiones son eh, hacer un hacer una, un debate eh, sobre la minería eh, con la, eh, el debate está eh, pensado para el día 13 de julio en Mieres eh, y está invitada personalmente eh, la diputada Rosa Díez que fue la que presentó en el Congreso una propuesta para que se eliminaran los fondos mineros y se dedicaran a otras actividades que si podéis leerlo veréis que son actividades que bueno, algunas hasta son ridículas y, y, y, y nuestra nuestro Eh, último cosa que queremos hacer es apoyar fuertemente eh, la marcha de los mineros a Madrid Y llama, hacer un llamamiento para que el día 11 el máximo de, de asturianos estén en Madrid para recibirlos Y como decía el compañero José, eh, pues estamos abiertos, a, a casi todas las semanas tenemos una reunión Y este próximo viernes, en Mieres en, en el local del PC que nos ha gratuitamente para las convocatorias, hay una asamblea abierta de la gente de, del grupo para para informar de los últimos acontecimientos y, y bueno eh, pedir apoyo y solidaridad en, en esta lucha que llevamos todos. Sí, en pues la hora de esa convocatoria que es a las 4 de la tarde, ¿no? en, en mires, el viernes. ...efectivamente, hemos tenido que ponerlo a las cuatro... ...bueno, pues porque todos tenemos compromisos... ...de otros tipos y bueno, tenemos que... ...de alguna manera coordinarnos todos... ...y es a las cuatro de la tarde, efectivamente... ...y si me permites añadir una cosina nada más... Eh, ...sobre lo del día 11 la marcha de los mineros... ...para, para recibir a los mineros en Madrid... Eh, ...se puede coger plaza en los autocares... ...que están poniendo los sindicatos para ello... Eh, tanto en comisiones como un GT en las sedes de estos sindicatos se puede pedir eh, reservar una plaza es totalmente gratuito para ir a apoyar a madrid a, a estos eh, son 60 personas las que van y bueno mmm, no cuesta nada ir porque es simplemente lo que es el viaje ...y estar allí simplemente apoyando... no ...desde aquí queremos ya dejar claro que no vamos ni a quemar Madrid... ...ni vamos a romper nada, ni vamos a hacer nada que sea eh, entre comillas ilegal... Eh, ...simplemente queremos, bueno, pues dejar claro eso... ...que no somos terroristas, no somos eh, roca ...simplemente estamos defendiendo nuestros derechos laborales... ...y nuestro derecho a, bueno... ...a seguir un poco en la brecha... ...y a, a que se cumplan los pactos que, que hubo. Una marcha minera, una marcha negra a Madrid... ...que sale mañana, ¿no? Si no me equivoco... Eh, ...no sé si hay alguna convocatoria... ...para despedir a, a los mineros asturianos... ...que van a marchar de aquí... ...que luego se juntarán con los del resto de, de los sitios. Efectivamente, hay una convocatoria... ...en Mieres, eh, mañana a las 10 de, de la mañana... ...y eh, eh, aparte bueno van a salir también no nos olvidemos eh, que parece a veces que vamos un poco por libre y no es así... Eh, los compañeros de Teruel, por supuesto, eh, van a salir también, los compañeros de, de León eh, van a salir también, eh, somos un frente común en ese sentido, pedimos lo mismo, lo mismo se pica carbón aquí que allí, el martillo funciona de igual manera, no es ni de distinta marca ni el hombre que está haciéndolo es distinto al que al que lo está haciendo, bien sea en Teruel, bien sea en la zona de Ciñera o bien sea en la Ciana o bien sea en el Pozo Santiago somos todos iguales, todos somos mineros y de alguna manera quería retransmitir eh, quería transmitir eh, esa cultura minera y esa solidaridad que se da en pocos sitios pero que de alguna manera eh, ya se dijo en el 62, somos la lumbre que ilumina Asturias. Muy bien, pues muy buena frase para finalizar esta entrevista. Agradeceros que hayáis estado aquí y que también bueno hayáis colaborado con nosotros en ese intento de romper ese silencio mediático, ese silencio informativo que, que se está dando en torno a, a las movilizaciones de la minería. Eh, muchísimas gracias. Somos fio de esta tierra somos fios la mina esnalamos el fumo de les barricaes nacimos a la vera de un pozo de carbó. siente burbutar, solo el murmullo de un reta y un dios y la patrona santa bendita, no olviden más que hoy al turno al acabar volver a montar nace aula y calar pa'rriba pa a esnalar que si aire que n'arrambla cuando piques pa'nuntar pa afuera este y yeah, en la mira esa mira tan traidora que no en ni pero ganos de comer. Y pa'l subir con los huellos negros salen fartucos de traballar. Ahora ya no hay miedo a un derrable o un que te la puedan dar. Por lo menos huellano, mañana Dios nos dirá cuando volvamos a pasear a ganar nuestro Jordán. Mereciutat. I si va mal el asunto en el treballu, el tamamos luna i que van a somos mineros a mar y pa'l subir con los huellos negros al enfatucos de treballar ahora ya no hay miedo a un derrabe o a un coster que te la puedan dar por lo menos huella no, mañana Dios nos Volvamos a luchar a ganar nuestro jornal a comer Mereciuta Let's go. saber que surgen las cosas sin tener porqué Llévate la cabeza y me deshacerar cuan te más mentiras verdad que verdad te luce o din que la gaita me dejen de sonar en medio de una fiesta la gente por salir murmuren pelo vaso y pueden criticar este gaitero un sábado a tocar cada día mía llover y paso claro ayer estuvo de murga la hoguera de San a la gente que si saber que ensucen las cosas, sin ver por qué, se me la cabeza y por esa flallar, te van bendices que verdad si te lo sé, que ando de resaca o de cielo metal, la gaita hay una cosa que para mí es muy Cojo mal puntero y aprieto y a labiar, vas a lo que se ha de requintear que no lo quieren ver, no se quieren enterar, que me la pondura cuando tengo que escuchar, que el gaitero espanta la siente. estimos aquí en Marabayu hablándote de, de esa huelga de la minería, de esas movilizaciones. Vamos a hablar ahora con, con Aitana Castaño. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, Aitana, periodista y, y bueno, que vive en la cuenca angreana. La, en la Angreana, que vive en la cuenca del Nalón y que conoce bueno pues eh, de cerca está esta lucha y esta vida que supone la minería cuéntanos un poco cómo ves el ambiente por ahí por la cuenca del nalón después bueno, de esa pues, manifestación del lunes pues mira después de la manifestación del lunes yo creo que, que lo que hay un poco de, de alivio por parte de todo el mundo porque se ve que qué bueno que, que la sociedad está está unida en las reivindicaciones de un sector que al final son también las reivindicaciones de todo de ...de todos los comarques, porque se lucha por, por puestos de trabajo directos de la minería... ...pero también por, por todo lo que conlleva el, la actividad, ¿no?, aquí en, en estos comarques... ...tanto en el Nalón, como el Caudal, como en Degaña, en Cagas de Narcea... Eh, ...la sociedad está, está tranquila, eh, hoy hoy concretamente el día está demasiado tranquilo... ...no sé si llegué la calma antes de la tormenta, pero bueno, hubo algunos cortes por ahí por la mañana y algunas barricadas que ya forman parte casi del, del paisaje de, de esta zona. Pero bueno, está la cosa tranquila. a La espera, supongo, de, de, no sé, de, de que se dé algún paso por parte de, de los gobernantes, que de momento no muchos pasos no, no dieron no, no, di, no dieron respuesta a todo este conflicto que se está generando, tanto sectorial como social, por cuenta de, de los recortes en el sector mm. de la minería. Como tú dices, se está volviendo ya habitual o forma parte del paisaje esos cortes, esas movilizaciones, eh, pero una las cosas que, que echamos en falta es que eso tenga mayor peso en, en, la, en los medios de comunicación estatales, ¿no? ¿Cómo, cómo valoras tú ese, ese silencio mediático que está viendo de alguna manera? Pues mira, a mí me lo preguntan mucho. Hoy por la tarde tengo volveré a la, a la concentración del Pozu Candín que hay todos los martes y todos los jueves y siempre me... ...siempre, bueno, como la gente sabe que soy periodista... ...trabajé muchos años en, en la Nueva España... ...y en la Boda Asturias por aquí por esta zona... ...bueno, pues saben que eres periodista... ...y me lo preguntan y la verdad es que... ...yo ya no, no sé qué excusas poner... ...no sé, no sé, supongo que no interesa... ...supongo que no interesa el conflicto... o ...no sé por qué, porque la sociedad sí que... ...a la sociedad sí que le interesa... ...porque a través de las redes sociales... ...yo a través de Twitter que muchas veces eh, en, a lo mejor en situaciones puntuales, en alguna en alguna de, de lo que llaman batallas campales en alguna de las manifestaciones o concentraciones, estuve tuitereando, recibo como muchos muchos mensajes de fuera. Eh, y o sea, que veo que la gente está interesada, pero no sé no sé por qué. Yo supongo que los, los medios de comunicación que pues, son afines al, al gobierno la, la la explicación ya bien sencilla, no quieren que salga de luz un conflicto del que eh, aquí todo el mundo lo tiene claro, hasta la propia gente del Partido Popular aquí en Asturias. La culpa es del Partido Popular, que, que incumple unos unos o sea, un tratado que ya estaba firmado, pero que estaba firmado por el anterior gobierno, pero y que el anterior gobierno, que era de, del Partido Popular y era de Aznar, también había puesto sobre la mesa muchísimos... Eh, había puesto cosas que, no, que nunca incumplió eh, es más eh, vamos los, los sindicatos están ahí para pa decirlo que el, la relación de los sindicatos con el gobierno de Aznar, aún siendo muy muy fuerte en algunos momentos también se llegó a una serie de acuerdos que siempre se cumplieron entonces eh, no sé no sé yo ya no sé qué decir supongo que, que no sé que no venden no, no vende el tema mine también es verdad que estamos en el norte Eh, eh, los cortes de carretera nos afectan a nosotros eh, si, si os dais cuenta Cuando más salen los medios de comunicación Es cuando las actuaciones Se hacen O las eh, iniciativas de los mineros se realizan en Madrid Como fue la manifestación O como fue el otro día la, la visita de las mujeres Al Senado uh -huh. Supongo que la marcha que minera Que empieza el jueves el viernes perdón En, en Mieres, aquí en Asturias eh, Tendrá también repercusión Cuando vaya cruzando por toda la meseta Y, y llegue a Madrid Y yo ya te digo que no sé no sé, no sé qué más explicaciones dar, no sé qué más explicaciones dar. Supongo que serán intereses económicos, como lo es en todo. En la, en la prensa actual todos son intereses económicos o políticos. O, o, sí, bueno, segura, o segura, políticos. seguramente que hay algunos compromisos por parte de algunos medios, eh, bueno, pues con, con el gobierno o con las fuerzas que mueven los medios. Eh, lo que sí nos llama la atención es que, bueno, pues eh, precisamente parece que es lo único que, que es noticia también aparte de eso, tú dices que cuando se llega a Madrid, también cuando hay incidentes pues de, de enfrentamientos claro. de, de grandes eh, batallas campales como las que se dieron estos últimos sí, días claro. en, sí. en Candín, o se dieron... Bueno, eso es lo más visual, lo más plástico uh -huh. eh, está claro que eso es de noticia, pero Yo creo que es eso, es porque es muy visual. Yo el otro día en la manifestación del día 18 del lunes aquí en Sama, eh aluciné de, de la, la cantidad de fotógrafos que había. Y y a las y yo estuve en en, en Candín, perdona, en el Pozucarrio, el otro día que hubo una una batalla ahí entre policías y, y mineros, estuve también algún día en Campomanes. Y hombre, es lo más plástico, supongo que eso es lo que llama la atención. Y también no olvidemos que para, o sea, que Muchas veces también la, la ignorancia ya me osada, y, y para mucha gente los mineros es eso, es la fuerza y es la, la violencia, que, cosa que es mentira, porque a, a, además al final je, eh, es como todo, no yo como cuando hay alguna, cuando se ven las grandes celebraciones del Barcelona o del Madrid, y van 100.000 personas y al final los exaltados son cuatro. Aquí pasa lo mismo, lo que pasa que también es verdad que... que Hay un, hay una cosa muy polémica y muy difícil y que siempre que se habla acabes riñendo con alguien, que es eh, hasta qué punto actúan mal algunos mineros o, o algunas gente que están en las barricadas y hasta qué punto actúa mal algunos policías que, que también están por ahí, o los GRS de la Guardia Civil o los antiestudios de la Policía Nacional. Yo creo que que bueno que, que se vea eso, yo que lo que más se vea es, es el tema de, les, de la violencia y tal, es... Lo veo desde un punto de vista periodístico, por lo que os decía antes de la plasticidad y porque visualmente es lo que más llama la atención. Pero bueno, da una es, da mucha pena que, que en los programas de radio, en los programas de televisión en los que se habla de ello, muchos, muchas veces no se hagan mención a que, por ejemplo, hay siete niños encerrados desde hace 25 días a 600 metros de bajo tierra. Que yo yo solo estuve una vez en la mina, en el Pozo María Luis, además hace un mes. Uh -huh. Y tuve tres hombres y... y ni alucidé. O sea que me imagino que 25 días sin ver la luz del sol día y noche, sin ver a la familia y sin ver apenas a los compañeros porque no los dejan. Solo pueden ver a los médicos ya ya los que les bajan la comida. Pues supongo que ye, que es bastante difícil. Eso, o que haya 50.000 personas que se manifiestan en una en una concentración como la del lunes, eso no lo escuchas o lo escuchas de pasada, pero incide más en un accidente que tuvo el otro día el tren, que hoy es horroroso que una persona eh, casi... Un muy grave, o tuvo un problema muy grave por, por cuenta de una barricada eso es, eso no se puede permitir pero no es solo eso no puedes circunscribir el conflicto minero a un, a un accidente que hubo que como su propia palabra indica es un accidente en el que hubo un acúmulo de circunstancias que no se tienen por qué dar pero bueno, se dieron entonces, bueno, a mí me da pena por, como ya no como periodista que también porque profesionalmente esperas que la información que llega a los demás sea lo más completa posible Pero sobre todo me da pena como la angreana, porque yo muchas veces me veo en unas discusiones bizantines defendiendo cosas que me parecen lógicas y normales, como que ya que los mineros no son terroristas, mm. y son cale borroca, como el otro día los los definía un, un periódico de tirada nacional. Mm. Eh, hablabas de los de los encerrados en los, en los pozos que, que se decía ayer creo que era que probablemente sea el encierro más largo dentro de, de las movilizaciones que, que ya se llevaron a cabo en los pozos asturianos este está siendo el más largo de todos. De momento sí y, y estos tienen los asturianos tienen 25 días en León tienen 32 creo que es hoy. Sí sí, y es largo y es complicado, eh, y yo... Yo ya te digo, yo los que no yo estuve 3 horas y por supuesto no conozco la mina, conozco el ambiente minero porque nací aquí y me crié aquí y mi padre no es minero, pero pero mis abuelos y mis tíos son mineros. Entonces, eh sí, es complicado y es, es muy largo y muchas veces a los que no somos que no somos habituales de, de bajar a la mina o que nunca bajamos nos puede parecer muy normal, pero ya eh estás en unas condiciones de humedad ...terribles, estás en unas condiciones de temperatura... ...la temperatura en la zona donde, por ejemplo la zona de Candín... ...que es el pozo que yo más conozco porque son de voy todas las semanas a verlos... ...a ver a los compañeros de, de los encerrados... ...me dicen que, que normalmente hay una temperatura bastante agradable... ...porque funcionan las máquinas, pero el problema es que lleven mucho tiempo... ...sin funcionar las máquinas, más de un mes... ...que entonces hace, hace mucho frío, hace mucho frío... ...súmale la humedad, súmale la oscuridad, no sabes a qué hora, están, a qué hora estás en el día no sabes solo sabes lo que te dice y, y tú a, a personas de fuera al al responsable del embarque que es el que les baja la comida los lo 10 veces al día una vez por la mañana y otra vez por la tarde y ya y a la policía a la, los médicos ayer nos han una nota de prensa honosa en la que decía que iba a empezar a bajar diariamente porque ya ...empieza a ser peligroso el, para su salud el el encierro entonces empezaba a bajar día a día, iban a empezar a bajar eh, diariamente los médicos, pero hasta ahora no bajaba ni diariamente. Eh, bajaban a lo mejor cada cuatro o cinco días. O sea, ellos eh, en el Pozo Cantín, por ejemplo, son cuatro en el momento. En Santiago son tres. O sea, imaginaos, 24 horas en la oscuridad eh, con, con otras dos personas. Sin sí, sí, saber, tampoco eh, les recomiendan que les bajen mucha prenda uh -huh. porque se pueden poner nerviosos, se pueden poner... Bueno, cuando... Yo me imagino que en cinco minutos o en 10 minutos que estés eh, abajo solo en la oscuridad, pues supongo que te dará la, vuelta, la cabeza muchas vueltas. Entonces, bueno, pues es es delicada la situación. Se ve desde fuera y parece como más fácil, pero la situación de los encerrados es delicada y, y hay que tenerlo muy en cuenta y hay que hay que, vamos, ponderar lo que muchas veces dicen, son unos héroes y la gente piensa, bueno, son es, es un exagerado es el que los llama héroes, pero bueno, más o menos la cosa está está si no es horror está muy cerca, ¿eh? uh -huh. eh, exactamente. Eh, para finalizar Aitana, eh, por dónde va la salida a todo esto. Pues yo no sé, yo no lo sé. Yo la verdad me, me, me encantaría que, que que fuera una que hubiera una solución eh, ...buena... que o sea que, que, que el gobierno cumpliera con lo con lo pactado con los sindicatos en su día, que eso de momento es lo que piden los sindicatos y bueno, Yo me encantaría que, que, que estés cuenques porque en, en los que vivimos casi más de, de 100.000 personas, casi 150.000 personas, pues tuvieran un futuro. Más que nada para la gente que es más joven que yo o para los que cuando tengamos hijos. O sea, me, me encantaría que tuvieran futuro. Y me encantaría que así fuera el futuro, pero yo la verdad veo las cosas difíciles. Y yo no, no soy precisamente una persona pesimista, pero pero bueno, ya que llevamos aquí muchos días y esto no no avanza por ningún lado y entonces te hacen ser un poco un poco más pesimista. Pero bueno, yo voy a ser optimista, voy a, voy a pensar que el gobierno, que es al final el que en este momento tiene la pelota en su tejado, piense en las cosas y piense que esto no es acabar con un sector, es acabar con una con un stone, es con los comarcas que, que viven de ello, porque viven de, de la minería, pero también de los, de los trabajos indirectos que hay de la minería, de Tú, ahora se habla mucho de jubilaciones pero ahora hay, eh, hay prejubilados que están eh, que están manteniendo a dos familias, a la suya y a la de sus hijos. Entonces, bueno, yo espero por, por la creana y porque ya sabéis cómo somos los de estos cuenques, que somos muy grandolos y muy de la tierra, que todo se, se solucione bien. Pero bueno, la verdad es que no vamos a, a pecar tampoco de, de tirar voladores al, al aire y ya es complicado. Pues sí, complicado y esperemos que esos deseos tuyos se, se cumplan, pero mientras tanto y no, pues intentaremos seguir informando y contando esas cosas que, que siguen pasando en la lucha sí. de la minería. Muchísimas gracias a vosotros porque bueno, por atendernos, por atender el conflicto minero y por y por mirar un poquitín para pa estos fuentes y, y intentar comprender un poquito lo que pasa. Que inter, interesante y importante. Pues muchas gracias a ti por atendernos también y estaremos en, en contacto. Muchas gracias. Hola. s'abren fueu, pero por buncho que peguen, volveré un tema de espanta laiente de hace unos años ya pero que vamos parece que prácticamente está está elaborado y creado pues estos días. Vamos ahora con un artículo, que una noticia que extraemos del blog Rock and Ball News y que lleva como titular Los mineros arrojan 800 kilos de vergüenza sobre un grupo de antidisturbios. ...casi 800 kilos de vergüenza lanzados desde más de 50 metros de distancia... ...hirieron ayer un grupo de guardias civiles antidisturbios... ...que participaban en las cargas contra los mineros... ...al parecer un grupo de manifestantes estuvo durante todo el día... ...acumulando vergüenza en sus casas junto a sus familias... ...y luego la vertieron en varios contenedores... ...que situaron en las inmediaciones de una carretera... ...para arrojarla después sobre un grupo de agentes antidisturbios... ...que se disponían a despejar una de las barricadas... La enorme cantidad de vergüenza no sólo hirió a las fuerzas antidisturbios, sino que explotó y la fuerza expansiva afectó a varios vehículos policiales reventándoles los cristales y echando a perder los bocadillos y la fruta que había en su interior para el almuerzo de los agentes. Los propios mineros fueron los primeros sorprendidos por la brutal intensidad de la vergüenza... ...e incluso uno de ellos sufrió heridas en los ojos a causa de la deflagración. El Ministerio del Interior cree que los mineros podrían haber añadido desesperación y rabia... ...dentro de los contenedores de vergüenza, antes de lanzarlos sobre los agentes... ...y esa mezcla, según el portavoz, fue lo que hizo estallar el vertido al impactar contra la Guardia Civil... ...no se descarta, añade el propio ministro del interior... ...que también hubieran empleado importantes cantidades de indignación. Un portavoz de los mineros desmiente tajantemente... ...las declaraciones del ministro... ...y asegura que el material que lanzaron... ...era únicamente pura vergüenza... ...y que la desesperación y la rabia... ...nunca la arrojan en contenedores... ...sino con sus propias manos... La Guardia Civil se plantea ahora desplazar a la zona del conflicto varios vehículos especiales antidisturbios que proyectan desprecio y humillación sobre los manifestantes mediante cañones cuya intensidad puede alcanzar los 1.500 bares de presión. Sabéis, el pasado lunes eh, tuvo lugar esa huelga general de las comarcas mineras y también esa manifestación en la Felguera, la, la gente de... Audiovisual de Madrid se trasladó hasta aquí esta Asturias para bueno, pues hacer algunos reportajes y cubrir la, la información y dar a conocer lo que pasa por aquí pues en, en otras zonas. Vamos a escuchar ahora algunos audios de, de ese de, de uno de los reportajes que hicieron las compas de Audiovisual. La situación es muy difícil. Estamos en una situación, lo no vamos a decir una solución porque nosotros siempre movilizándonos y siempre tenemos desde todo el apoyo de la vida con la movilización tanto tanto nuestro más luego el apoyo de la gente como se puede ver hoy porque hoy lo de hoy ha sido un gran éxito hemos recibido el apoyo de toda la contabilidad y sabemos de sobra que a pesar de todo a pesar de la crisis que existe y por desgracia un sector como el, como el que está cerrando lentamente y ahora parece que se quieren adelantarlo muchísimo más este gobierno del PP, la derecha más más acérrima que existe posiblemente en Europa, quieren cerrarnos lo antes de tiempo, es lo único de lo que vive toda esta gente, todas estas cuintas mineras, no hablamos solamente del Nalongo, el Cabal estamos hablando de Gaña, estamos hablando también de, de Cangas de Narcea estamos hablando de las partes de León y de la parte de Aragón, por lo tanto hoy ha sido un gran triunfo por, por probablemente esto que vayan tomando nota de que probablemente la hostia que les van a pegar posiblemente tarde o temprano, ya sean elecciones en otros sitios, que vayan tomando nota No somos tan los chicos que nos pintan, somos pacíficos no las provocan los granos van a ir pinchando cuantos más seamos mejor que se animen los jubilados los jubilados los, los tobacoles también que no se dan porque no los ¿Cómo va a seguir la situación? Seguís movilizándonos haciendo cortes haciendo miedo la acampada y... A ver si llevan acuerdo ya, pues no, bueno, esto lo quitamos a nosotros también. Y se entienden a, a quitar los cuerdos también los ministros y esas cosas, y esas bajas. Ah, bueno, me, me ahí y no acuerdo, pero la historia... A ver, a mí, la historia se repite. A ver, a ver. A ver, a ver. Pero, <risa> ya, ya, ya, ya. cuando hablamos de recortes no hablamos de recortes eh, aquí en las cuencas los recortes ya se dieron hace mucho tiempo pero eh, eh, o sea, estamos castigados por todos los lados Está, eh, los recortes en educación los recortes en sanidad que va a llevar a una merma de población importantísima más todavía de la que hay Y aquí no no hay futuro de nada, o sea, al lado del carbón, ya no hablamos de que se mantenga el carbón, sino que se den alternativas a todo lo que son la, las medidas y los acuerdos que había hasta el 2018. Eso es lo que lo que queremos, que se cumplan esos acuerdos y que se den alternativas que llevamos pidiendo muchísimos años, ah, sí. eh, aunque parece que hoy se dan de forma concentrada. Tienen futuro, o sea, no hay sectores que tengan futuro aquí, no hay ningún sector que tenga futuro, porque aquí todos, directas o indirectamente, vivimos eh, de la minería. que tenemos todos, son de costero, no de pelotazos. O sea que eso sí duele. Pues hay que trabajar. Usamos el trabajo, al menos nos Ya está. Tema, la lucha sí. por el trabajo. Que no iban nadie que si nos vamos a presubilare, que sin lucha si otro que viene por la prejubilación cuando nos seguimos, llegaba porque valíamos no luchar por eso, que no callar la boca y ir para casa y tragar lo que nos echen. La mayoría de los mineros, a lo mejor Siguiendo hasta los 65 años en otras empresas, a mejor no llegaban a jubilarse. A, jubilarse, a lo mejor había muertos sí, hiricosos o de un accidente. Aquí Maravallu, hablando de la huelga de la minería, de la lucha minera, vamos ahora a escuchar una noticia a través del informativo Más Voces, una noticia publicada ayer eh, pues sobre esa marcha que parte el próximo viernes desde Mieres y desde, y desde otros puntos eh, hacia Madrid y también esa movilización que, que tuvo lugar el pasado martes en el Senado por parte de las mujeres que también se trasladaron hasta Madrid. Fue ¿Eh? larga la noche. Cuando ya se acerca el mes de huelga indefinida en el sector del carbón, los mineros de las cuencas de León y Asturias han vuelto a realizar cortes de carreteras de tráfico en la autopista A66 que comunica Asturias y León y en las conexiones entre el centro y el suroccidente asturiano en la A63 y en la nacional 634. Más tarde también cortaron la nacional 630 en la localidad de La Robla. Los mineros han anunciado que aumentarán la protesta con la realización de la tercera marcha negra hacia Madrid para demostrar su rechazo a los presupuestos del Partido Popular que liquidan el sector y supondrán la muerte de las cuencas mineras. Hay que recordar que mientras el gobierno español solicita en Bruselas 100.000 millones de euros para salvar a la banca privada, niega los tan solo 100 millones que salvaría al menos hasta el año 2018 los más de 30.000 puestos de trabajo del sector minero entre directos e indirectos. Felipe López es el secretario general de la Federación de Industria del Sindicato Comisiones Obreras. Hay dos grandes paradojas. La primera es que el gobierno dice que ellos apuestan por mantener el sector del carbón, pero sin embargo lo estrangulan económicamente. La segunda gran paradoja es que en este país se seguirá quemando carbón. El problema es que se quemará carbón de importación. Habrá que adaptar las centrales térmicas a ese carbón. ...y habremos eh, perdido una fuente de generación de energía autóctona... ...como es nuestra propia eh, minería del carbón... ...es un contrasentido, desde un punto de vista económico... ...desde un punto de vista social... ...desde un punto de vista incluso eh, industrial y productivo... ...no tiene ningún sentido lo que están haciendo... ...en un momento en el que el gobierno está tomando la decisión... ...de inyectar 20.000 millones a Banca... ...y está incluso, parece ser convencido... ...de que hay que inyectar 60.000 millones a los bancos de este país... Es indiscutible que no llegar a un acuerdo en el sector de la minería del carbón no obedece a criterios presupuestarios. Los mineros han explicado que las marchas saldrán el día 22 de junio a las 10 de la mañana divididas en tres columnas, una por cada comunidad autónoma con sector minero. ...desde León un grupo partirá de Villablino... ...y otro de Benvibre para conformar una única marcha... ...y ésta se unirá a la que sale de Mieres en Asturias... ...el día 25 en la localidad leonesa de La Robla... ...de ahí partirán hacia Madrid por la Nacional 6... ...por otro lado marcharán los mineros aragoneses... ...desde la provincia de Teruel... ...las tres columnas coincidirán en la periferia madrileña... ...en Arabaca y el día 11 de julio... ...entrarán en la capital donde harán una manifestación... ...que recorrerá el centro de la ciudad... Además, todo apunta a que diferentes sectores sociales, como el movimiento 15M, se solidarizará con la marcha minera y es muy posible que se sumen a la manifestación. Esta marcha negra es la tercera que llevan a cabo los mineros en la historia del Estado español y podría ser la más importante, pues el recorte de las subvenciones del 63% puede suponer el tiro de gracia a un sector que desde los años 80 ha estado sometido a un lento y progresivo desmantelamiento. Escuchamos las voces de algunos mineros. Porque esas subvenciones vinieron de Europa para, para la minería y las gastaron en otra cosa que no viene en cuento. No lo sé, están dicen que hay que quemar carbón nacional, que contamina, pero también contamina el que de importación. dice si las térmicas no las van a hacer, van a seguir consumiendo carbón. Lo que les interesa es acabar con, con la minería y con las zonas de las minas y demás. Es, es lo único que están buscando. Pues nos echarán a todos a la calle. Es lo único que tenemos en las cuencas. También a mis padres y mis abuelos. Son descendentes del calvo. Y es el futuro nuestro y de nuestras familias. ¿Qué eres? Las ayudas mineras que nos las suban, sin ellas perdemos el puesto de trabajo y las cuencas mineras van a ser el fin. Pedimos trabajos, lo único que pedimos. Los mineros afirman que el poder no solo quiere eliminar la minería, sino que además eliminarían a uno de los sectores más combativos de la clase trabajadora. Señalan que muchos jóvenes tendrán que abandonar los pueblos de las cuencas mineras buscando futuro en otros lugares y por tanto esos pueblos tenderán a desaparecer. En la lucha, los mineros cuentan con el apoyo de sus mujeres, que ya han protagonizado manifestaciones y que llegaron a Madrid en autobuses para protestar en el Senado, donde la mayoría absoluta del Partido Popular rechaza las medidas propuestas por la oposición para salvar al sector. Estas son algunas de sus opiniones en la protesta. ¡Que no cierren las minas! ¡Que no se acaben! ¡Que no tenemos otra cosa! Que se invirtió el dinero no sé dónde pero allí no se invirtió nada, de los fondos mineros. Que nos firmen lo que ellos tenían pactado hace cuatro años no somos nosotros lo que lo pedimos, sino ellos lo que nos lo deben, a nosotros Con este incumplimiento del plan nos lleva a las comarcas mineras a desaparecer a desaparecer en total en España más de 33.000 familias que vamos a tener que irnos, no sabemos dónde, a buscarnos la vida. Pero el gobierno de Mariano Rajoy sigue sin dar su brazo a torcer de hecho uno de los motivos que más indignan a los mineros es que los representantes representantes políticos del propio Partido Popular de las cuencas mineras no están oponiéndose a los presupuestos del gobierno aunque forman parte del mismo partido. En el colmo de los males, los trabajadores del carbón también rechazan el discurso que se ha extendido de que cobran salarios altos. Por ejemplo, la ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha afirmado que los mineros prejubilados con los anteriores planes de reconversión del sector cobran una pensión muy razonable, ha dicho. Resulta curioso que la misma ministra nos haya pronunciado sobre las millonarias jubilaciones de los directivos bancarios que han llevado, en muchos casos, a la bancarrota a sus entidades. Para desmontar el mito de los sueldos altos de los mineros, los sindicatos explican que a día de hoy hay muchos picadores, es decir, el trabajo más duro en el interior de una mina, que cobran 900 euros al mes trabajando a tiempo completo. Por todo esto, la indignación de los mineros y de sus mujeres crece cada día. Recordándote esa convocatoria, mañana a las 10 de la mañana en Mieres, esa salida de la marcha negra, la marcha de los mineros hacia Madrid, eh, vamos a poner punto final a la información sobre la minería, con Espanta a la gente, eh, que nos estuvo acompañando todo este tiempo, eh, en el, pues el álbum, su primer álbum, que ya por título 10 de barrica y vamos a escuchar ahora la intro y, y otro tema en los fondos de carbón de su segundo trabajo Arrodillo me ya en sin fuerces Frente a este futuro traidor que me condena al escaezu Y el mío verdugo y el filo lazo hacha Recuérdame pelo baixo que llegóme la hora colar Y cuando siento en la nuca el frío aliento la muerte Zarro los huellos y en sin opone y resistencia Deixo que con ella me lleve Pero en ese mismo momento En el que me rindo, en el que pierdo de llueñe siento una voz que me diz. Glaya, non nos deixes, resiste. Aguanta, tu y es dura, siempre lo fuiste. Yucha, non sola, vive. Failo por no. hablar con don jorge hola buenos días jorge buenos días bueno llevas un par de días en, en huelga de hambre eh, primero preguntarte bueno cómo estás cómo te encuentras bueno ya llevo el tercer día de huelga de hambre me encuentro de momento todavía bien de momento ahora no lo sé después como cómo vayan surgiendo los días ya eh, Cuéntanos un poco qué, ¿Cuál es el motivo De de esta, de esta protesta De esta movilización que estás llevando a cabo? Bueno, el tema de esto Es que nosotros Adquirimos una vivienda con Cajastur eh, Teníamos una empresa La empresa fue quebrando Por talones que no nos fueron pagando Entonces, claro, en total A mí tres empresas que no nos pagaron Nos deben 80.000 euros Entonces, claro Nosotros teníamos que pagar empleados, todo eso, lo pagamos de nuestros ahorros. Entonces, al vernos sin dinero, pues prácticamente ya no teníamos para pagar la hipoteca. Y como no seguían debiendo dinero, pues quisimos hablar con el banco. Hablamos con el banco, le propusimos que si nos podían bajar la hipoteca o llegar a un acuerdo, el banco se negó y, y luego ahora pues el banco se adjudica la vivienda por... ...por 49.000 euros... ...y a mí me dejó una deuda de, ciento, de... ...de más de 100.000 euros... ...que tengo que pagarlo sin tener vivienda... es pues que todo es eso. Eh, se da la... ...paradoja de que... ...precisamente una de las empresas... ...que, que te debe dinero... ...de, de esas deudas... Eh, eh, ...participa en ella... Eh, ...Arias Cachero, Felechosa... Que, ...que ahora mismo es... ...consejero en, en Cajastur... Sí, sí, sí, da la casualidad que uno de estos señores que nos debe pues está aquí, supuestamente el consejero de Aguas Tur, entonces vaya coincidencia que este hombre está ahí y, y debe el dinero y él sigue trabajando como si nada ha pasado. Y luego de las otras empresas que son unos una tarea de sinvergüenzas que ponen que tienen en su momento su empresa, ven que la empresa va mal, entonces quiebran, ponen sus pertenencias, su sus propiedades a nombre de otras personas, nadie puede cobrarles porque no hay de dónde cogerlos, no hay de dónde adquirir un, un euro de ellos y claro, nos dejan a los que trabajamos legalmente pues en estas condiciones, de no poder seguir adelante, no poder salir de aquí, del hoyo en que nos metemos vosotros, ¿qué es lo que le pedís a Caja Astur y cuál es la respuesta hasta ahora que está viendo por parte de bueno, nosotros lo que le pedimos a Caja Astur ahora mismo es que nos quite la deuda totalmente. Y si es que tienen bien que nos arrienden el piso, hagamos un contrato de arriendo por un por un dinero como una como una vivienda social y así ellos también puedan percibir dinero. No cojan el piso, lo cierren y luego hasta ver cuándo. Pero eso ya es si es que ellos lo quieren hacer. Pero más que todo el, el tema de esto es que se me quite de la deuda, porque es una deuda muy grande que, que no lo vas a pagar en la vida y, y vas a pagar algo que, que no tienes, que no es tuyo. Es que esto solo se ve aquí, la verdad, solo se ve aquí. No puedes seguir pagando por algo que no tienes. eso Eso es algo ilógico, algo absurdo. Y la respuesta que os están dando de momento es que, que se niegan ahora, a, a... Sí, sí, Cajastur, ahora, de momento no tenemos, ya digo, ninguna... No tenemos, o sea, nada, nada. Todavía Cajastur no nos dice nada del tema, no nos dice absolutamente nada. El, el pasado 13 de abril hubo un intento de, de desahucio que fue paralizado y se, y se aplazó. Eh, la semana que viene tenéis otro otro aviso de desahucio día 27. ¿no? Sí, el, sí, sí, el 27 de este mes pues tenemos el, el segundo desahucio, eh, más que todo, no sé, ¿qué, ¿qué pasará ese día? Es algo que no, no lo podríamos decir, si es que llegamos a un acuerdo hasta ese día con la caja, o si no, pues ese día pues tendré que salir del piso y... ...y no sé... ...la verdad es que es algo que no... ...que no sabemos a qué podemos hacer... En, ...ahora mismo el futuro... ...no lo podemos decir... ...si, si va a estar para bien o va a estar para mal... ...la verdad... Bueno, ¿qué le, ¿qué le dirías a la gente... ...que nos pueda estar escuchando... ...que, que, le, que le pedirías? Yo a la gente que me escucha... ...pues que... Oye, ...que se unieran a nosotros... ...que se unieran más que todo... A, a esta situación a esta situación que está pasando toda toda españa no sólo por mi caso sino por los varios casos de personas que están aquí que adquirieron una vivienda por en su momento porque era tener una vivienda digna y hoy que siendo se endeudaron por tener algo para, para ellos y que ahora mismo en este momento pues ten que detener tenemos que devolverla por porque no tenemos el dinero no hay el trabajo para ...para poder solventar esa deuda... ...que es la hipoteca. Muy bien, Jorge, pues... ...muchas gracias por atendernos... ...mucho ánimo y un abrazo... ...solidario desde aquí, desde Radio Crash... ...contigo seguiremos contando... ...cómo van pasando eh, las cosas... ...ahí en, en esa movilización... Y, ...y esperemos que... el ...antes del día 27... ...haya posibilidades de, de acordar algo. Bueno, pues... ...de todas maneras a vosotros también, gracias... Y, y nada más, no, no sé qué más podría decir, las cosas están como están, la gente ahora mismo me ve que estoy aquí y seguirán habiendo más casos de estos, pues lo único que tiene que hacer la gente es tratar de luchar por sus derechos, nada más. Muy bien, pues muchas gracias, buenos días Jorge. Buenos días, gracias a, a ti. hue en quitaron tantas pero los brazos a la hier o picando carbón el pasado día 15 en el blog de ...en la web digital de Periodismo Humano... ...Patricia Simón publica un artículo... ...sobre la situación de Jorge y su familia... ...tutulado, desahuciados porque no les pagan. Trabajadores, emprendedores... ...y como tantos cientos de familias... ...a punto de ser desahuciados... ...Patricia Cordero y Jorge Ordóñez... ...no han hecho otra cosa que trabajar... ...desde hace 12 años... ...cuando llegaron a España procedentes de Ecuador... Al principio, él como albañil y ella cuidando personas mayores y limpiando casas. Pasaron los años y él desarrolló alergia al polvo por lo que se planteó que debía pensar una alternativa. Y así fue como montaron una empresa de transporte de paquetería, que era subcontratada por otras empresas para realizar portes en Asturias. La empresa llegó a tener cinco empleados y Patricia y Jorge se compraron un pequeño piso en un viejo edificio de un barrio humilde de Oviedo. ...pero a partir de 2008... ...la empresa para la que trabajaban, Mifersan... ...empezó a pagarles con pagarés a 90 días... ...que fueron descontando de su línea de crédito... ...para sobrevivir... ...de la que era aval, la vivienda. Cuando esta persona de la noche a la mañana... ...nos dijo que ya no quería nuestros servicios... ...él ya estaba maquinando no abonar los pagarés... ...nos cuenta Patricia en la reluciente cocina de su casa... ...mientras sus sus brazos abrigan a Amanda... ...una bebé de cinco meses alegre y juguetona... ...para entonces la deuda ascendía ya a 60.000 euros. En otras palabras, es una estafa porque no es una vez la que lo han hecho, sino con mucha más gente. De hecho, la Asociación de Empresarios del Transporte y Aparcamiento de Asturias, etcétera tiene constancia de tres empresas más que han reclamado a Mifersan por el mismo motivo, aunque nos aclaran que incluso así no es de las más deudoras de la región. Un 20% de las empresas del sector han desaparecido por culpa de la morosidad. Jorge y Patricia presentaron una denuncia que resolvió en el juicio a su favor. Pero no hemos visto un solo euro porque la empresa no posee bienes y no hay de dónde embargar para cobrar, nos explica la afectada. Una mujer de discurso ágil y resuelto, pero que arrastra una visible angustia por la proximidad del desahucio previsto para el 27 de junio. Ninguno de los dos teléfonos de Mifersan, el público y del gerente, están operativos en la actualidad. Poco después empezaron a trabajar con Asturdas asturdas Express, otra empresa que terminó debiéndoles 6.000 euros. Hablamos con uno de sus responsables, José Luis Ordaz. La crisis vino para todos. A mí también me deben muchísimo dinero y a mí es mujer. Nos lo quitaron todo también. Y de ahí pasamos a la peor mala suerte nuestra, Fastway. La empresa, junto a otro socio de José Suárez Árez Cachero, apodado Felechosa, concejal de Cultura y Festejos del Ayuntamiento de Gijón, ...de Oviedo, perdón, hasta 2011... ...donde, cuando se pasó al partido fundado... ...por Francisco Álvarez Cascos, Foro... ...por el que se ha convertido en consejero general... ...de Cajastur, la entidad bancaria... ...que concedió la hipoteca al matrimonio ecuatoriano... ...y que ahora se niega a concederles... ...la de en pago y el alquiler social. La Caja Pública no hace absolutamente... ...ninguna declaración sobre este caso... ...como nos han comunicado vía telefónica. Felechosa y San Pedro Asociados... ...que según el matrimonio sigue trabajando... ...ahora baja el nombre de TIPSA... ...les dejó de ver 7.500 euros. Tú montas un negocio con la intención de mejorar tu vida... ...pero este sinvergüenza nos dañó del todo... ...porque si él hubiera pagado lo que nos debía... ...habríamos podido seguir trabajando... ...pero empezamos a no poder renovar tarjetas de transporte... ...autorizaciones... ...va todo en cadena. Nosotros no queremos quedarnos con la casa... ...si no la podemos pagar... ...lo que queremos es no cargar con la deuda si lo entregamos. Invertimos 30.000 euros en reformar esta casa... ...cambiamos la instalación eléctrica, las tuberías... ...está todo nuevo... Solicitamos el alquiler social de este piso porque, habiendo tantos cerrados, Cajastur ganaría algo en lugar de estar cerrado estropeándose razón a Patricia. Compraron el piso por 162.000 euros, de los que amortizaron 50.000, y debemos 69.000 de la hipoteca y 35.000 de las costas judiciales. El 13 de abril, la plataforma de afectados por la hipoteca consiguió impedir el desahucio que había sido aplazado ya tres veces antes de intentar ejecutarlo. Vi un letrero y llamé el mismo día a las 10 de la mañana. A las 12 ya estaba aquí todo el mundo. Me imaginé que tuviera esa magnitud de fuerza. Vinieron 20 agentes de antidisturbios a echarnos, pero vino más gente a impedirlo, y eso da mucho ánimo. Ya tienen el aviso para el próximo 27 de junio. La plataforma de afectados por la hipoteca acudirá de nuevo impedirlo, mientras que la entidad pública de sigue sin entrar en negociaciones de la acción en pago y alquiler social. En todo el Estado español, de los desahucios en los que ha intervenido, la plataforma... ...ha conseguido la paralización de más de 250, según informan en su web. Ser si jo Vibi tu jantor De us gotcas mi nombre Transparències en miè Soyer torrenciales de almorifè Com lluvia de primavera morran' briles el tema del que vamos a hablar ahora eh, porque el fin de semana pues también va a haber una actividad bueno pues más lúdica, más lúdico festiva eh, que lleva por nombre el, el orgullín del Norte. Eh, vamos a hablar con Ana Canteli, Ana de, de la Sideridad Calleja que es una de las promotoras de este orgullín que ya se celebró el año pasado y que bueno pues tiene en este fin de semana su segunda celebración. Buenas Ana, ¿qué tal? Bueno, me imagino que ahí estáis ya pues con los últimos detalles de, de ese orgullín que comienza mañana ¿no? Pues sí, ahora mismo estamos a tope con el, con el montaje, ah. que bueno aunque sean tres días es laborioso porque bueno, hay mucha gente y, y hay que intentar que todo se haga mucho mejor que el año pasado Para quien no conozca el orgullín del norte ¿Qué, qué es qué es el orgullín del norte? ¿Qué pretendéis? Pues mira, el orgullín del norte fue un algo que empezó el año pasado con tres Hosteleras, dos de Gijón y una de, de Oviedo, eh, con Adri, que en qué momento gerentaba la cuestión, y con Yolanda, que gerenta la santa, y el Dickens. Y fue una forma como poder celebrar de alguna forma parte de las mani, de lo que siempre se hacía en Asturias, poder congregar a la gente, pero de una forma visible, de una forma que en un sitio donde donde todo fuera visible, donde no todo fuera fiesta, ni no todo fuera... Bueno, lo típico de las carrozas de Madrid, de las plumas, de, bueno, hacernos visibles. Y, y bueno, se nos presentó la oportunidad del camping de Deba y qué mejor sitio, para pa visibilizar todo ese día. Uh -huh. eh, porque cuando hablamos del orgullín, hablamos de una fiesta y de unas actividades de las que luego la hablaremos, mmm, ¿dirigida a qué tipo de público? Hombre, principalmente está dirigido al colectivo LGTB pero lo que se trata es que que todo el mundo pueda participar en este día que para, para nuestro colectivo es muy importante y poder pues que nuestros amigos, nuestra familia pues pueda disfrutar de ello también, que no sea algo que sea una celebración solo y exclusivamente nuestra, que, que bueno, que gente que no pertenece al colectivo LGBT también aun fuerzas en estos momentos además os acertamos que, que todo se, se hace más complicado Pues ...que aún en fuerzas con nosotros y y bueno y compartan ese día con nosotros también en el camping... ...y disfrutando con música, con una comida de, de hermandad, con unas pizzas... Bueno, ...la piscina, el sol, si llega... Está llegando, está llegando porque... Está nosotra, llegando, está llegando, está estamos, llegando, a ver que se el bañador... ¿sabes? Lo estamos viendo, lo estamos viendo que, que está llegando el buen tiempo... Eh, de alguna manera se pretende romper ese gueto que a veces se construye en torno a, al, al LGTB, ¿no? Y el año pasado ya lo vivimos, nosotros que lo vivimos ahí desde dentro, eh, bueno, con un ambiente donde de una forma natural, pues toda la gente fuera del colectivo LGTB o no, eh, bueno, pues podría compartir junta todo este momento, ¿no? Sí, la verdad es que, además de la, lo que es la propia organización del camping, a la cual tenemos que organizar, tenemos que agradecerles muchísimo la colaboración, porque nos están, nos están apoyando muchísimo. Eh, lo que se trata precisamente de esto es de normalizar las cosas, que no tengas que pertenecer al colectivo LGTB para compartir este momento. O sea que... Que, que ya tenemos que salir ya de los guetos y del armario, como se dice, y de y de las cuevas y de esas cosas que hay que que hay que empezar ya a visibilizarse y a, y a que la gente que no conoce esto lo pueda entender. No solo lo, no solo lo acepte, que todo el mundo dice, no, es que yo lo acepto. No, pero es que lo tienen que aceptar y lo tienen que entender. Y bueno, para entender todo esto hay que vivirlo a nuestro lado y hay que bueno, demostrar que no tenemos pelo en las orejas, ni todos, no sé, hacerlo de una forma totalmente normal, que somos gente normal, sí. y que nos divertimos como la gente normal. Exactamente, bueno, cuéntanos un poco, ¿qué va a haber?, eh? porque son tres días, desde el viernes hasta el domingo, con muchísimas actividades, eh... a ver, destácanos. Sí, la verdad, ahora. el programa este año intentamos que fuera un poco más amplio, hombre, Eh, estamos limitados de con el tema de siempre con el tema del dinero esto es una esto es algo que se autoabastece o sea no no funciona ni con subvenciones ni funciona con nada o sea el propio orgulloín genera el orgulloín entonces claro eh, la gente eh, no todavía tenemos el llenazo que esperamos entonces hay que adaptarse un poco al dinero que tenemos entonces bueno pues el lunes el el hoy estamos ya no sé ni el día que vivo, falo Hoy, hoy jueves mañana. Hoy estamos a jueves. Mañana viernes a las 12 de la mañana se abre se abre el camping, o sea, para lo que es porque la organización del orgullín es como si tuviera una recepción aparte, ¿no? Va recepcionando a, a la propia gente que se que se aloja del orgullín. Entonces a las 12 se abre se abre el alojamiento, eh, comenzamos a alojar a la gente. Después vamos a hacer un izado de bandera en la carpa central. Eh, después por la tarde pues va a haber juegos, va a haber un taller de reciclaje, va a haber unas orgullolimpiadas, fútbol, eh, después ya por la noche pues un poco más festivo, ya pues va a venir a tocar un chico un, un concierto de acústico rock eh, y por la noche pues fiesta con con Falo DJ a los platos. Los el sábado no, no, eh, no digas esa... lo no diga de los platos, a ver si van pensar que voy a tocar eh, no, no, los platillos. No, no, a los ¿no? platos te dejo. Cocinar tampoco, ¿no? los platos antiguos, ahora ya no existen, <ríe> no. ahora ya solo con el ordenador. El domingo, el sábado, eh, por la mañana, pues eh, va a empezar lo que es el campeonato de fútbol, porque se a hacer un campeonato de fútbol aquí entre la gente que está alojada. Se sigue con el taller de reciclaje, porque el taller va, va a formar parte de la MANI, que a la cual vamos a bajar a las 6 de la tarde, con una con una sorpresa este año que tenemos, que no va a ser una carroza, llevamos una buena sorpresa a la mani Entonces la, el taller de reciclaje eh, va a formar parte de, de lo que es la carroza de, de la Manny. Bajamos a los alojados con un autobús a, a la mani y a las 10 de la noche pues volvemos de la mani hacia el camping para empezar la espicha y posteriormente la segunda fiesta de Prado Multicolor. El domingo eh, serían las finales de la final de fútbol, si, si la gente todavía tiene cuerpo para pa correr. Y bueno, después habrá una comida de, ma, de hermandad con una con una paya gigante. Para los alojados, para los no alojados, para la gente que venga a la piscina, del camping y para todo el mundo. Y a las 8 de la tarde, pues fin de fiesta. Cierre y, y hasta el año que viene. Y a preparar el siguiente. Y a preparar el siguiente. Bueno, Ana, pues tenéis ya una estimación más o menos aproximada de cuánta gente va a participar en, en este ruido. Sí, yo creo que este, que este año vamos a el alojamiento, podemos superaremos unos 50 personas al alojamiento del año pasado, pero en total lo que es la speech, o sea, gente que vaya a participar en alguno de los eventos, porque bueno, después hay gente que aunque no se aloja, sí viene a la speech y a la fiesta. Y calculamos que este año superaremos unas 150 personas eh, Rondaremos entre 500 y 600 personas Entonces es, algo, es un proceso lento Y, y bueno, tampoco los momentos que estamos es complicado Es complicado, bueno, que la gente no es, no es excesivamente caro porque es muy económico Pero bueno, las cosas tampoco están muy para allá Muy bien Ana, muchas gracias por atendernos en todo ese lío que, que, que tienes ahora mismo y, y nada, pues invitamos a la gente que todavía no, no se haya sumado o quiera participar, pues bueno a, a, a sumarse a Estío Rullín que, que, bueno, que, que mezcla esa, esa reivindicación y también esa, esa parte festiva ¿no? Pues eso, bueno. nos, vemos en el, nos vemos en el camping Nos vemos allí, venga, muchas gracias Vinga, ça és, ça. Vamos a poner punto final al maravallu de hoy. Hoy hemos dedicado gran parte del programa, como viene siendo habitual últimamente, a hablarte de esa huelga de la minería, esas movilizaciones mineras. También te he invitado a hablar de la huelga de la Hablamos de ese desahucio que va a tener lugar el próximo 27 de junio, si no se evita antes. Eh, pudimos charlar con Jorge, que está en huelga de hambre, desde hace tres días, en, en este tercer día, en, en la Plaza de la Escandalera, en Uvieu, eh, frente a Cajastur. Y estos últimos minutos os dedicamos a hablar del Orgullín del Norte, esa actividad que va a tener lugar el próximo fin de semana, a partir de mañana, en el Camping de Deba en Shishun. Nosotros ya nos vamos, un beso para todos y para todos y para todos, sigues en Radio Cresce. a primero